hora de hablar de la quimera de otra vida de lo que no supiéramos expresar son los testigos más fiables eh, los pilotos eh, por preparación por conocimientos por saber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 Susan pero no me acuerdo del apellido, no sé si usted lo tiene en la mano, mm. Susan Ghost creo que, S eh, Susan, Susan sí, no no recuerdo el apellido exactamente pero bueno eh y, la información que es esa es no lo que el fondo no trabajaba en el API y eso ya es una es una información oficial o sea no es que